La verdad es que es solo una frase, una frase, nada esperanzadora, pero dice la verdad. Y dice... Las guerras modernas son la forma que se utiliza por parte de las naciones para llevar a cabo los negocios. Que si fracasan las divisas en la guerra económica, se cambian las monedas por armas para hacer enllevadera esas guerras. ...se dan a la sociedad unos motivos... que hacen dar la sensación... ...de que uno de los dos bandos representa el mal. Para llevar a cabo la ofensiva... ...se utilizan ahora mecanismos y organizaciones... de la cosa esa que se llama globalización... ...pero siempre han existido mecanismos similares. En el siglo XIX se llevaron a cabo las guerras... ...en opio el objetivo era que China... Se abriera el mercado internacional para que se pudiera almacenar y distribuir el opio por todo el mundo, pero China no quería ceder. En estas, Inglaterra intentó entrar en el mercado textil de China. Fracasó y no consiguió vender sus productos. Fue entonces cuando Inglaterra intentó entrar en el mercado asiático y para hacerla hizo la guerra mintió, generó un estado de opinión convirtió a los chinos en malos muy malos y después muerte nada suma en este charco. Tras la Segunda Guerra Mundial se crearon una serie de organismos internacionales que después se formaron parte importantísima de la globalización. Esos organismos son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que tenían por objeto crear las reglas necesarias para hacer real lo que después se ha llamado eso, así, globalización. Tras la Segunda Guerra Mundial se crearon los dos organismos eh, que han regido la vida económica del planeta. Se trata del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Son algo así como la ONU del Dinero. Y en esa ONU del Dinero tiene más poder aquel país que más contribuye. Ya en su fundación se decidió cuál sería la cuota de participación de cada país. Más importante, más participación. Los acuerdos de Bretton Woods fueron algo así como los tratados de obligado cumplimiento que se hacen tras cada guerra. En esos tratados intervino un total de 44 países, sus representantes se reunieron durante las jornadas en del 1 al 22 de junio en el hotel Monot de New Hampshire, en el hotel de Berton Bruce, muy cerca de ese bosque. En esas reuniones se decidió que el dólar iba a ser la moneda de referencia y que todas las divisas internacionales tenían que hacer sus valoraciones a partir de la equivalencia precisamente con esa moneda, con el dólar. Este hecho convirtió a Estados Unidos en el país más poderoso del mundo. El Banco Mundial es la organización que desde entonces se encarga de dar dinero en créditos a países en desarrollo. Para dar esos créditos internacionales debe asegurarse que el país receptor asumirá las corrientes financieras globales. Dicho de otra forma, si un país quiere recibir ese dinero y crecer debe asumir las directrices financieras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Dicen que solo hacen su papel. en esas reuniones se determinó que el fondo monetario internacional estuviera dirigido por un europeo y que el banco mundial lo estuviera por un norteamericano se hacen los muertos eso es algo bastante común. los expertos señalan que las diferencias entre los países más pobres y los más ricos tienen que ver con las leyes que rigen a estos organismos Ahí está Ramón. Y es que fuera de ellos y de sus directrices no hay nada. Y los países que han denunciado este régimen se han enfrentado el poder. Son casualmente aquellos países que están en las listas de los malos. Estas dos y otras organizaciones, pero fundamentalmente estas dos son las que se han convertido en la principal herramienta que usa el mundo y que usa Estados Unidos para presionar en las guerras económicas. El coronel Pedro Baños señala algunas de las medidas que se usan en estas guerras en de baja intensidad en las que el arma que se emplea es el dinero. Si fracasa el uso del dinero como arma ya entrarán en juego otras medidas. Ante los problemas geopolíticos se imponen sanciones económicas, se congelan activos, se graba con aranceles, se deniega la posibilidad de comerciar, se emplean las divisas como armas, se manipulan las finanzas internacionales, se impide negociar. Como señala Baños, la guerra económica podría definirse como el enfrentamiento entre empresas, sociedades o estados que tienen como objetivo dominar determinadas áreas económicas. El dinero mueve al mundo. Y no lo mueve por acumulación. El dinero es algo más que una cifra, es poder. Quien tiene más billetes es rico Pero para tener poder hace falta dinero Hace falta dinero, pero también que tengan dinero tus ciudadanos Y ejercer el poder económico mediante determinadas obras Por ejemplo, a través de la globalización Solo así se puede ejecutar la doctrina del shock Smash, smash, smash